Todo ello en facebook.com barra y busca al música barrio Jarri Ratia y en Twitter punto barra y música FM. Además tenemos la página en Instagram para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí por Euska Música por Barrio Jarri Ratia por el 100.8 FM para presentar sus trabajos discográficos. Así que ya lo sabes, Euska al Música también como no en las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram. Jueves 30 de mayo en directo, sábado 1, domingo 2 de junio en redifusión en repetición, 20, 21 horas, 8, 9 de la tarde, 60 minutos, 1 hora, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy sonarán, entre otros, Belard no Nogin o, por ejemplo, la formación Shiroka. Comenzaremos el programa con la formación berrio Río Zartarra Marea. Ya sabes, nuevo disco bajo el brazo, El Azogue. Y este sábado 1 de junio lo estarán presentando en la Ciudadela. En ese festival que comenzará a las 7 de la tarde con la apertura de puertas. A las 7 y media subirá, subirá al escenario el desván. A las 8 y media lo hará Vuelo 505. A las 9 y media lo hará Boca Nada. y lo hará Boca Nada. Y a las 10 y media de la noche, lo hará Marea para presentar este su álbum, el Azogue. Con ellos vamos a comenzar con la formación berrio Berriozartarra Marea. Y desde su nuevo trabajo discográfico, el Azogue, te presentamos los temas Muchas, Lanzas y Copla de Precipicio. Con ellos, con los Berriozartarra Marea, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música. ti y a mi calavera espero Sonando dos de los temas incluidos... En lo que es el nuevo trabajo discográfico para la formación de Berriozar Recuerda que este sábado 1 de junio estarán presentando este su nuevo trabajo discográfico En la Ciudadela de Iruña con entradas agotadas Ahí estaban los temas, muchas lanzas y copla del precipicio Y ahora nos vamos a ir con el grupo Navarro Cuatro Madres Que nos llegan con su primer trabajo de estudio bajo el nombre de El Fin del Principio Un disco que ha sido grabado en los estudios R5 bajo la producción de Colibrí Díaz Nos introducimos pues en este primer trabajo de Cuatro Madres y escuchamos los temas Bailando con el Miedo e Inercia. tirar esa puerta atrás lo que le hizo llorar la llave de su malestar se perdió en entre... Bailando con el miedo e inercia, ellos, los navarros cuatro madres que nos acaban de llegar con su primer trabajo de estudio, el fin del principio. Nos vamos con la formación Siroca, que llegan con nuevo trabajo bajo el brazo, Buruz Verá, grabado en febrero del 2018, en donde critican que las personas sean jueces de los demás. Apuestan en sus temas porque cada uno deje de decir al resto lo que debe hacer. Abordan a asuntos que llegan a muchos ciudadanos porque en alguna ocasión se les ha ocurrido a ellos. En este nuevo trabajo de Siroca te puedes encontrar seis temas, de ellos... Te extraemos dos, es Dusu Aukeratu y es Diracaldu. De con este álbum, Burus Vera, nos vamos con la formación Belar Mignac Una banda donde las canciones destilan gran energía, vigor y pasión Son temas con matices power pop y rock and roll, con mucha fuerza y suavidad Al mismo tiempo, adornados con bonitas melodías Los miembros del grupo Belar son Iki Poliki a la guitarra y voz Eñaut Maiz al, al bajo y voz Y Largui Aguirre a la batería Y Yossi Uveda a la guitarra y voz Velardeñac han contado con la estimable ayuda de Carlos Osinaga y Leide Sumeta para completar su primer disco. El maestro Carlos Osinaga ha realizado un excelente trabajo en la grabación, mezclas y masterización y también ha tocado la guitarra y Leide Sumeta ha cantado con su hermosa voz Haciendo los coros de varios temas Antes de formar Belardignac en 2013 Los miembros del grupo han tocado en otras formaciones Lobo eléctrico, Tortura sistemática Bucaera, Bachuk, Armaun Perros deshidratados Belardignac, Astearen y Serria De este nuevo disco Escuchamos Ainda Estúa Eisena eta isana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 Ordu gehi egipasa ditut lanean Iabeteak joan dira Ez daki nola galdu dudan denbora Bi harrian guzti zitota, Ezkerrak araiztunturatu nahizela Ez dut horrela jarraitu behar Gure arteko zorrak eta tu dira Amaitu da Begira, begira egonean oztuta, batazin besteak orapillo beretik estira-estira, borrokarako griña, lotura guztiak apurtu dira. Mina, mina, dolumina, sugarrak lehortu ditu malko guztia, naskak den amen denatu baino le. Lurperatu ditza guna Lurperatu ditza guna Lurperatu ditza guna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 era tanto tiempo tantas ganas tantos fraudes disfrazados todos ellos de romances robando besos en los bares buscando el roce sin amares tomando trazos me pierdo sola entre tanto barco naufragos sola a la deriva te vi sentado en la colina te besé y me besaste y olvidé todo lo que tenía antes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 o la formación of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 En ultramarinos Este trabajo vio la luz en noviembre Aunque lanzaron su primer adelanto En Alack en mayo Nos quedamos con este nuevo La graduación para Noggen El álbum Liptil Duran Y de te extraemos los temas en Alack y Anay Y chitut vegiakta <risa> Y renchidut mankoa Y chitut vegiakta Ezezak Iñora Espanoha En Arak y Anay, dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para la formación Nogen, el álbum liptil Till Du de la música de Nogen, nos vamos con algo diferente, nos vamos con John Denner and the Coconuts, que bueno, hay que decir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 Good morning You wake up in my bed Yes it happened With did it again Why would do it Hide down I said drill that you're by my side I ripped out in a sweat, it turns into a nightmare música de Jon Denver and the Cocoanuts, el álbum Google Together in Hell y los temas Ain't Black y Another Time. Vamos a terminar una nueva edición del programa Euskal Musika. La edición de jueves 30 de mayo en directo, sábado 1, domingo 2 de junio en re en repetición. Y lo vamos a hacer también con los Berrio Zartarras. María nos vamos a introducir nuevamente con ese su último trabajo el azogue y del él te vamos a extraer el tema en las encías recordarte, a las 7 apertura de puertas, 7 y media al desván 8 y media vuelo 505 9 y media bocanada y 10 y media de la noche marea, nosotros que nos vamos recuerda, dentro de 7 días volvemos aquí a 10.8 a Perriozar y Ratia a Euskal Música para traeros todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, hasta entonces saludos, agur Sar y Ratia En el 100.8